pero desde hace una semana aproximadamente eh, este, hay una persona desaparecida en Macachín uh -huh. eh, se trata de Ismael Rubén Gómez eh, ahí bueno por supuesto, preocupación eh, entre los familiares y la comunidad también. Eh, y se porque... inició una causa al respecto. Sí, sí se inició una causa este, primero a partir de una denuncia policial y ya está interviniendo el Ministerio Público Fiscal. Vamos a charlar unos minutos con el fiscal Oscar Casenave. Eh, Oscar, eh, Pablo Cucharini y Lautaro Ventibeña te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, Pali, y buen día, Lautaro. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Bien, bien. Eh, a ver, contanos qué eh, nos podés decir de, de lo que está ocurriendo ahí en Macachín con eh, bueno, la búsqueda de Gómez. Bueno, efectivamente, como vos eh, estabas diciendo recién, eh, hay una persona de unos 69 años de edad eh, que eh, desde el día eventualmente el miércoles, donde se formula la denuncia, por eh, una averiguación de paradero, eh, se encuentra digamos, desaparecida de la localidad de Macachín, eh, la denuncia la formula a su hijo, quien, digamos, es el que toma conocimiento de, de, de que su papá no se encontraba en el domicilio que residía, eh, y automáticamente obviamente le da intervención a la comisaría departamental de, de Macachín, a través del de comisario que se encuentra, digamos, que está encargado ahí, y, y se empieza con una búsqueda. De, de, de esta persona, una búsqueda, digamos, una averiguación de paradero, comúnmente mm. denominada, eh, a efectos de dar con, con la ubicación física de este ciudadano, Gómez. Eh, ¿Qué sucede? Con el devenir de los días, eh, nosotros, de acuerdo a los protocolos de actuación de la búsqueda de personas, las primeras 24 horas es una averiguación de paradero, si se le puede llamar este, de alguna manera más sencilla, o sea, se le buscan los lugares donde podría frecuentar, ...o en los lugares donde podría donde podría, digamos, estar este, esta persona y ya en el plazo, digamos, de, de pasar las 24 horas que no hay no hay, digamos, no hay ninguna ninguna idea de dónde se encuentra, ya se le da intervención, digamos, a, al Ministerio Público Fiscal para eventualmente iniciar una investigación para entrar a trabajar con lo que nosotros denominamos el protocolo de, de personas de búsqueda de personas desaparecidas, que es un protocolo que está, digamos, activo y que eh, lo, lo hizo el Ministerio de Seguridad de Nación y en el cual eh, todas las provincias, digamos, están adheridas. Eh, Oscar, ¿qué se sabe de este hombre hasta ahora? Bueno, lo último que tenemos, digamos, que sabemos es que el día martes a las 16.30 la horas fue, fue visto por un, vecino y de la localidad, a dos cuadras de la casa. Fue eh, pues visto con vida, ¿no? Uh -huh. eh, esa es, el, esa es la, última, la última vez que lo vieron, a los cuadras de la casa. Es una persona que tiene, digamos, dificultades motrices. Eh, digamos, puede caminar, pero una persona de avanzada edad camina lentamente. Y, eh, bueno, nosotros, digamos, lo que implica este protocolo, para un poco resumírselo, es trabajar en cuatro hipótesis de trabajo. ¿No? Las cuatro hipótesis de trabajo es eh, una persona que se haya ausentado de su domicilio, una persona que haya sido, digamos, eh, víctima de un delito doloso, una persona que, que haya, digamos, que se haya muerto accidentalmente, eh, que no sea, digamos, de, de, de, dolosamente, o, digamos, una, una ausencia. Nosotros estamos trabajando en las cuatro hipótesis de trabajo, o sea, se mm. investigan todas las hipótesis. O sea, no han descartado ni, ninguna hasta ahora. Ni, no se descarta ni se afirma ninguna. Mm. Nosotros siempre decimos eso. Se trabaja siempre con estas cuatro hipótesis. Mm. Esto qué significa que se trabaja, que puede ser, digamos, una persona desaparecida, te vuelvo a decir, una persona que, que se suicidó, una persona que está eh, un homicidio doloso o un homicidio culposo. Sí. Mm. Eh, esas son las hipótesis que se manejan siempre en todos los casos cuando tenemos una persona que se encuentra ausente de su domicilio, eh, se trabaja en un cuarto de programa. Este programa nacional que yo les digo de búsqueda de personas desaparecidas tiene su réplica en la provincia de La Pampa, donde digamos, se pone todo el, si se le puede llamar, la, el, digamos, toda la operación del gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y, y la policía provincial para dar con el paradero. ¿Esto qué quiero decir? Que está actualmente en la localidad de, de Macachín, trabajando la división CANES de la Policía de la Pampa, mm. está trabajando la división de Telecomunicaciones de la Policía de la Pampa para ver si hay algún impacto antero en el teléfono celular, está trabajando la comisaría departamental, está trabajando la Liga de Investigación EUR1, están trabajando los bomberos voluntarios de, de Macachini, los bomberos voluntarios de... de los pueblos de vecinos, está trabajando Defensa Civil, o sea, hay todo un arco estatal trabajando para dar con el paradero a esta persona. Bien. Eh, ¿Fue hallada la billetera de este hombre? Claro, exactamente, eso es lo, digamos, lo que sucedió a, a, a las horas que, que, digamos que, que se inicia la investigación, la billetera bien. fue encontrada con su documento y un carné de PAMI, que es el carnet del personal. bien eh, ¿No tenía dinero nada la, la billetera? No, no tenía dinero, perfecto, no tenía dinero. Eh, nosotros obviamente, todas las hipótesis, como les dije al inicio de esta... De esta entrevista se manejan, ¿sí? Claro. Eh, y se van descartando, ¿sí? A medida que vamos incorporando eh, una hipótesis, la, se la trabaja y se la va a descartar. ¿Gómez vivía eh, solo? ¿Cómo, ¿Cómo era su sí? vida? Eh, Gómez vivía solo, tenía un departamento alquilado, un departamentito eh, interno en un lugar donde hay otros departamentos, otra gente. Uh -huh. eh, él vivía de sus jubilaciones, una persona, digamos, no tenía, eh, digamos, mayores inconvenientes eh, diarios, o sea, claro. vos preguntabas, o sea, la investigación arroja que no tenía mío, ni mío, o sea, era una persona de un pueblo mayor de edad que, bueno, eh, que por eso te digo, puede haber pasado lo, lo que pueda haber pasado, o sea, las la hipótesis que manejamos son esas cuatro, claro. siempre, en este caso. Bien. Es un pueblo pequeño, tengan en cuenta que Macachín es una localidad pequeña, obviamente todos están asombrados por el despliegue que hay de, de personal, o sea, uh -huh. la policía anda mañana y tarde, hasta la noche, andan buscándolo, hay perros, hay un montón de cuestiones eh, que están ahí abocados a la búsqueda de esta persona. ¿Van a ampliar la búsqueda a toda la provincia o a otras provincias? Bueno, todo eso ya se hace eh, en este protocolo que yo, uh -huh. le, que yo les manejo, se hacen todas las comunicaciones, digamos, a las redes interprovinciales, uh -huh se cargan en todos los sistemas de búsqueda de la, de la provincia, las redes camineras provinciales tienen la fotografía de esta persona. Mm. Tengamos en cuenta que eh, digamos, estamos en una situación digamos, de, eh, de pandemia, que sí. no, no hay mucha movilidad de vehículos, digamos está bastante restringido también. Sí. De hecho, nosotros también hicimos todo un sondeo por las camineras locales, y, y, tenemos varias camineras que están cerca. Donde se puede haber, digamos, ido a otra provincia, puede haber salido de la provincia, eso está todo chequeado y es otra de las hipótesis también que manejamos. Claro, claro. Eh, ¿Hay cámaras de seguridad en Macachín? No, o sí. Sí hay, cámaras, sí, hay cámaras de seguridad, tienen un circuito, lo que comúnmente denominamos acá el SECOM, las no, cámaras de sí. seguridad, ellos tienen una especie de SECOM propio. Claro. Este, bueno, todas las cámaras de seguridad están también esas en otras líneas investigativas, y ah. se analizan, se guardan en un Software, como para no perderlas. Uh -huh. eh, bueno, hasta ahora no hemos tenido, digamos, eh, en dónde puede haber circulado este hombre, no lo registran las cámaras. Uh -huh. este, pero bueno, eh, eso, la, la tranquilidad para, digamos, la audiencia y, y la gente de la localidad de Macachini, la gente que está preocupada por este tema, es que. Todos los recursos del Estado hoy están abocados a la búsqueda de esta persona hoy, en la localidad. Hoy se cumple exactamente una semana desde la desaparición de Gómez. Exactamente, Bien. exactamente. Eh, bien, Chacho, eh, no bueno. sé si quedó algo, si no, gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, eh, muy bien, que tengas buen día. Dale un abrazo, Chacho. Eh, la palabra del fiscal Oscar Casenave, eh, uno de los fiscales que, bueno, que está investigando eh, a partir de esta denuncia que ha hecho la familia eh, la desaparición de Ismael Rubén Gómez. De